El un viaje infinito de los sentidos. Buenas noches y si permiso. En el viaje anterior del linchera hablamos de poner el cuerpo. Poner el cuerpo a las ideas. Poner el cuerpo a lo que me pasa. Pensar, sentir, vivir con los cinco sentidos y hasta con el sexto sentido, que es la intuición. De eso se trata poner cuerpo, se trata de no contradecirte con lo que pensás. Se trata de vivir. Levántate y anda. Deja la cama donde te duermes con la multitud y sal a caminar por ti mismo es decir, por lo único verdadero es decir, por la vida entonces, despierto bendecirás a todos con tu alegría déjala parasitaria tribuna y entra a la cancha a jugar tu partido deja de complicarte y complicar detente y comprobarás que el sentido de la vida está en ella misma Puedes llamar a cada cosa como quieras Pero todas las cosas Principalmente las que ni vemos Ni siquiera sospechamos Conforman este luminoso misterio Que llamamos Vida Muchas son las cosas Pero una la realidad Ábrete Anímate Aprende de todo Pero ante todo de ti mismo concéntrate en esto y te iluminarás y esa serena alegría te llevará de estadio en estadio siempre en ascenso espiritual, intelectual y material cantando, bailando y amando la alegría te hace sabio, no las preguntas ¿desde cuándo la obra tiene derecho a preguntar al Creador? solo hace falta que te des cuenta de que eres parte del universo entonces serás para ti y para los demás una constante inspiración libre de todo lo que divida entonces tu vivir será un arte y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad por eso no pidas más vive más ese es el secreto de la riqueza por eso no debes seguir a nadie como un huérfano sino seguirte como un hombre entonces comprenderás que para vivir mejor hay que ser mejor viva bandera viva band vivaera I'm better Beep, beep, -be La desespera comprimida en un ascenso Sobre las vías ha puesto mi vida Pago el precio a mi decepción Al norte de mi espera Todo sonría dulce voz Sobre la cordillera Puedo volar y llegar con mi mamá los santos se han vecinado en la tempestad actitud debo enfrentar el camino del ego? ¿Con qué actitud debo enfrentar el camino del ego? ¿Qué es el Ichin? Un libro. Un libro oracular. Un libro oracular y y sapiencial, una fuente de autoindagación, filosofía y crecimiento, una fuente de sabiduría y paz, una fuente, un método, un método de conocimiento, un método de interpretar el universo celestial, humano y humano. Y terrenal Una línea directa con Dios Una línea Dios Erichín responde En sus elementos La tierra y el trueno es la liberación te liberas rompes las ataduras superas el bloqueo tu actitud era de respirar aliviado sin olvidar terminar los detalles de este proceso de limpieza pasado libérate no te ates escapa, eres libre liberación, aclarar, explicar eliminar dudas si no hay nada que hacer, regresar. Si hay algo donde ir, mejor rápido. Así el hombre perdona las culpas y es indulgente en los castigos. La liberación significa distensión. Mediante el movimiento que origina el peligro, uno escapa de él. Cuando se liberan cielo y tierra, se elevan, se elevan trueno y lluvia y estallan las cáscaras de todos los frutos y árboles. El tiempo es grande, en verdad. Se asoma de ver el sol sobre los campos del Talar junto a la vía van los llevando como el caracol la casa cuesta y el azar van lojitando todos los días ellos no saben del dolor y en cada boca hay un cantar y a grito dicen sus alegrías diferentes al amor tienen el Ellos desechan melancolía Cuando se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar Panolini llena todos los días Y al pasar se un peón Entonar esta canción In llena soy Corro al mundo y no sé a dónde voy Seràs oi, lo que no lo vas solo doy. No se sé shora. a caminar el camino del ego, qué es el ego, que nos dispara, hacia dónde vamos, el ego está pensado de manera positiva y de manera negativa, muchas veces el ego habla de el yoísmo, el yo, solemos creer que todo lo que nos pasa, lo bueno como lo malo, es ma es mejor para nuestro desarrollo. El ego es eso que se construye en los seres humanos hasta los 5 o 6 años para confirmarnos como personas, para defendernos en este mundo social, para crearnos. Nos criamos en él, nos insertamos en él y empezamos a jugar con sus reglas. El ego es necesario para un hombre sano. Sin, sin embargo con el tiempo ese ego se va ensanchando y nos va dejando ciego, nos permite, nos impide ver, el ego tiene esa doble cara, por eso digo que no es ni positivo ni negativo y tenemos que animarnos a jugar con él y a la vez pararlo a tiempo para que no nos perjudique. El ego cuando actúa, en su mayoría de veces, actúa con emociones negativas, con la soberbia, con el odio, con el rencor y con el enojo. El ego nos lleva a los callejones sin salida. ¿Por qué? Porque es el exceso de una negación superlativa, es creer que yo tengo la verdad, y nada más que la verdad. Niego todo lo que sucede, niego todo lo que me pasa Lo niego porque no tiene explicación o porque estoy muy cómodo con mi verdad Siempre el ego en sus coordenadas son odiosas y temerosas Siempre con el ego la culpa no es mía sino la culpa es de los demás En este caso Hablar de Ego, muchas veces hablar de Ego es poseer. A mí me gustaría contarte cómo entienden el Ego, otra filosofía. Para entender también el Ego de una manera a construir. En una filosofía hawaiana, el Ego se divide en tres partes importantes. El Ego alto, que es el espíritu, que está arriba de todo. El Ego medio, que es la mente que se refiere a, refiere a todo lo mental y el ego bajo, que es la memoria del alma la bestia que habita los carroñeros, le dice Carlos Castañeda también el monstruo acá lo interesante esta filosofía es ver cómo la memoria se se encuentra en los intestinos y forma parte del ego bajo que también se refiere al alma al alma, perdón a partir de esto es asombroso descubrir que el alma ocupa un lugar mucho más material e instintivo en este pensamiento que en cualquier otra línea o religión que hayamos estudiado. Dentro de esta filosofía, se considera que el alma viene a cumplir misiones y a tener la oportunidad de ser liberada por esta bestia, la bestia que habita, que es el ser humano, un individuo primitivo instintivo y que piensa con su cabeza y no con su corazón entonces posee un valor más bajo de energía para que recordemos de dónde venimos y hacia dónde vamos y, y qué es lo que nos toca cumplir en este mundo y cuál es nuestra tarea y cuando llegamos al ego alto así fluir de una manera más bella y armónica el ego está en todos los momentos, están todas las relaciones, impide las relaciones. Hay algo que tiene el ego, que es una palabra que es principal y que es yo. Cuando uno habla, cuando uno lleva su discurso, cuando interpone el yo, ya está poseyendo, ya está dominando al otro. De ese Ego vamos a empezar a hablar Cuando. Empezamos a. A pensar en el otro como un objeto. Como un obje objeto a dominar. Me gustaría seguir caminando por este camino del Ego. Seguir profundizando. Y avanzando para ver. ¿Cómo podemos resolver esta situación y este dilema para que el ego no se vuelva en contra tuyo? La confianza del linchera no es la confianza del hombre corriente. El hombre común busca la certeza en los ojos del que mira y llama a eso confianza en sí mismo. El linchera busca ser impecable en sus propios ojos y llama a eso humildad. El hombre común está apegado a sus iguales mientras que el linchera está enganchado al infinito 4 4 4 Pero si me dio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 y 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4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 Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el linchera. Como te contaba, el yo es poseer, poseemos porque sin posiciones no somos nada, Pos posesiones muchas y muy variadas, aquel que no posee cosas mundanas puede estar apegado al conocimiento, a las ideas, otro la virtud, otro a la experiencia, a la fama. El apego que viene su relación con el ego Tiene que ver en esto mucho En el poseer y no soltar Sin posesiones Ese yo no existe El mueble, el nombre, el conocimiento, lo que sea Porque se basa en ese miedo de no ser Ese miedo es lo que Me hace decir que yo tengo esto Yo soy esto Yo, yo y yo y yo y yo, yo. En este en esto la mente se apega a, los, a tu nombre, a los muebles y al logro. Y está dispuesta a no abandonar ese lugar de comodidad. El miedo a la incertidumbre, a no ser Hace que nos sigamos apegando y que sigamos pensando en ese apego como algo, como una relación valiosa. Uno de los apegos más grandes de las sociedades es la creencia en Dios y su sustituto, la creencia en el Estado. ¿Por qué nos apegamos a Dios? ...que nos apegamos al Estado... ...creemos que dejando las manos en él... ...todo nos va a resolver... ...en el Estado, en Dios, o en lo que sea... ...ahí donde empieza nuestra caída... ...ahí donde empieza, empezamos a perder la libertad... ...cuando pensamos y sentimos... ...que la capacidad de cambiar está en otro... ...está en eso... ...en eso etéreo que no se ve, que no tiene visibilidad porque puede ser Dios y puede ser el Estado ninguno de los dos son concreto lo importante para acá y para resolver es que uno tiene que estar dispuesto a hacer nada nada en lo que la palabra dice buscar lo sencillo lo humilde el no ser nada no significa renunciar no significa renunciar a, a lo que tenemos, sino que significa ver. Ver la verdad de lo que es. El ver no solamente si se, se, se ve con los oí con los ojos. El ver es mucho más amplio. Se trata de sentir. Se trata de oler. Se trata de tocar. Y ahí es donde interpretamos esa verdad, que es esa verdad de, que, de lo que es. No hace falta ponerle nada, no hace falta ponerle un nombre, no hace falta definirlo. Ahí está lo que es. Y cuando está eso, el miedo empieza a liberarse y el miedo empieza a luchar contra la inseguridad Y empezamos a sentir que nos desapegamos. La cuestión que el desapego, como mención teórica, no existe. En el momento que estamos pensando en desapegarnos, ya estamos apegándonos a, a nuestro pensamiento de desapego. La cuestión en esto es entender que las relaciones no tienen... No es necesario poseer, sino necesario construir, construir en la diferencia, construir sin la necesidad de tenerlo para siempre o tenerte para siempre para mí, porque ese es el miedo, te tengo, te sostengo y quiero que seas como yo quiero que seas. Ahí donde empieza a jugar el amor, ahí donde comienza el principio de la sabiduría, Ahí es donde empiezo a soltar mi apego. En el amor solo hay comunión, mientras que la renuncia y la autosatisfacción son el camino del aislamiento y la ilusión. No hay ninguna nobleza en el apego solamente está la posesión, es necesario hablar del desapego como linchera, porque este camino hay que soltar las mochilas y hay que soltar esos pesos que traemos de otros tiempos, es necesario caminar. evitar el apego entre tu fama y tu propio cuerpo que sentís más íntimo entre tu cuerpo y tus riquezas qué amás más ganar o perder qué te duele más el excesivo apego a las cosas se lleva a la pereza. Las grandes riquezas son seguidas de enormes despojos. Quien está satisfecho con lo que tiene, está libre de peligros. Quien sabe detenerse, evita riesgos y puede vivir largamente. esta jugar no traigo respuestas de mi parte toda la voluntad es un mar mi playa la vereda constante caos en la tierra paso una moneda un plástico cubre el sol y el corazón solo ve plástico Cada paso que te doy Cosas que te quedan Espero que aclare el tiempo corazón Espero un trueno de voz Cuando el mundo corre sin dignidad No son los juegos que merecen jugarse pueblos se hasta mante de distancias ya se parte perdemos sin jugar caos en la tierra paso una moneda un plástico cubre el sol y el corazón solo ve plástico caos en la tierra Pas una moneda un plástico cubre el sol y el corazón solo ve plástico Moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico Caos en la tierra Paso una moneda Un plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico Plástico, plástico Plástico de plàstico Plàstico Plàstico, plàstico Plàstico Plàstico Plàstico Plàstico, plàstico El linxera las palabras en ida y vuelta construyendo el camino Estamos hablando del del apego, el ego ...el desapego... ...en este viaje... ...es importante... ...viajar... ...lo más liviano... ...es importante también contar que... ...que el desapego... O, el, ...o la construcción hacia eso... ...no tiene que ver con olvidarme... ...de todos y de todas... ...no tiene que ver con aislarme... ...tiene que ver con una capacidad de la mente... ...de vaciar la mente... ...de tratar de llegar a eso... ...que es la vacuidad misma... ...que es el ser nada... ...que es... ...de todo lo construido... ...de todo lo que fui... ...de todo lo que soy y lo que seré... ...acumularlo... ...como un álbum... ...como fichas y situaciones que me permitan... ...analizar de qué manera estoy viviendo este presente de qué manera puedo actuar y de qué manera puedo resolver sin que el ego sea el que me presente. Muchas veces cuando vamos, conocemos a alguien, lo que nos presenta es ego, quién soy, qué hice, qué no tengo, qué... Esa es mi presentación. Lo que te pido y lo que me pido es que la presentación sea del corazón, que la presentación sea sencilla y que esa presentación contenga las emociones. Cuando el ego aparece, te comparas arranca la competencia, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer más, arranca la tortura arranca al excluirse y empiezo a entender que el miedo genera el deseo de poseer que es una ilusión y que esa ilusión lleva a conclusiones de esclavitud las conclusiones materiales o imaginadas impiden que se manifieste la inteligencia la inteligencia es la libertad. Cuando no está ella, se confunde con la astucia. La astucia no tiene nada que ver con la inteligencia. Las, las expresiones de la astucia tiene que ver son complejas y destructivas. Ser astuto ¿qué significa? Muchas veces el que es astuto es tramposo. De ahí viene esa palabra del sacar ventaja sobre algo. La astucia de la autoprotección genera apego. Esa, esa astucia me permite ver cómo actúo al yo. Y cuando veo que a cómo actúo al yo comienza el principio de mi inteligencia. Como siempre tenemos miedo de empezar a pequeña escala con el yo y con el usted. Nuestro gran miedo y por donde sacamos el apego y nos apegamos a grandes ideas es porque no nos atrevemos a enfrentarnos en el cara a cara, en el día a día, a resolver nuestras cosas más sencillas, a resolver lo que es más fácil, trabajamos con el ego, el sistema capitalista quiere que el ego trabaje y nos separa. Ahí es donde es necesario y hablamos de amor. Es necesario que esa conexión sea amorosa y que se escape de estos condicionamientos y que se escape de la posibilidad de proyectar algo. La relación es y tiene que ser, si no en la proyección ya estamos aspirando cosas, ya estamos creando cosas que en el futuro capaz que no nos convencen y aparece la disolución, es necesario disfrutar de este presente, es necesario disfrutar de lo que vivimos, es necesario utilizar el ego para lo mejor. sentarse olvidando sé sin saber veo sin ver no tengo oídos ni ojos ni mente ni pensamiento ni conocimiento así no teniendo nada alcanzando después la ausencia incluso de la nada la mente no puede ser alterada por ninguna cosa. Ser imperturbable se denomina sentarse olvidando. En cuanto puedes olvidar, puedes recibir el camino. De este modo, traspasar las barreras domar la esencia y los sentidos, establecer las bases de la iluminación y hacerla accesible a la conciencia. Sin embargo, si al olvidar las cosas batallas con ellas, no puedes apaciguarlas, Y si buscas aprender los secretos del camino en este estado, no solo no hallarás ningún beneficio, sino que incluso será perjudicial. Y así llegamos al final de este viaje de Linxera, el viaje del ego. Te escucho, te abrazo hasta el próximo viaje. Te escucho, te abrazo todo el mundo tiene dónde estás? Estoy imaginando No ser otro, otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se rota. Parece fotográficamente tan distante Suena un bandoneón parece el de otro tipo pero soy yo que sigo caminando igual, zivando un tan conciudado Para volver a escuchar el Linchera, radionauta.com.ar.